Seguimos en Bestias, en Radio Quermés Comunitaria. Son las 10.49 y nos vamos a tomar unos minutos para conversar con Rodrigo Borda. Él es subdirector de la Dirección Legal y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación. ¿Por qué? Porque esta última semana hubo reformas en el Estatuto del Servicio Penitenciario Federal que pasó de estar bajo la órbita del Ministerio de Justicia para pasar a la órbita del Ministerio de Seguridad es decir, en cabeza de Patricia Bullrich. Eh, muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, queremos saber qué implican estas estas nuevas reformas al Estatuto porque hemos visto que se mira con preocupación la nueva lógica. Bueno, no, no, igual no hay demasiadas este, demasiadas innovaciones, se reafirma el carácter militarizado de... De, de, del servicio penitenciario, se pone más énfasis en cuestiones vinculadas con la seguridad y sobre todo con la seguridad eh, de la custodia de, de grupos de detenidos este, eh, especialmente riesgosos, se le atribuyen algunas este, facultades este, que antes no, no tenía el director nacional del servicio penitenciario se crean algunas direcciones en, en particular, digamos. Eh, que se necesitían, no digamos, las reformas tiene que ver con con cuestiones como esa, digamos, esa, se actualiza una normativa que era que era antigua, pero siempre reafirmando este, las características eh, de la, del servicio Penitenciario como una estructura altamente fiscalizada y, y verticalizada, uh -huh. eh sin ninguna sin ninguna mención a eh, cuestiones vinculadas con la necesidad de garantizar derechos a las personas privadas de su libertad o cuestiones por el estilo, sino nada, solo este, evitar la, la reinterancia y la reincidencia, ¿no? Por ejemplo, son cuestiones que se enfatizan y nada más ni nada menos que eso. Uh -huh. eh, Rodrigo, buen día. Juan de Plano te saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Porque, bueno, vos contás las modificaciones, pero este ¿qué, qué sería lo preocupante de, de, de todas estas modificaciones? Bueno, lo, lo, lo primero lo preocupante es la forma. Uh -huh. eh, me parece que una reforma de esas características no tenía que haber salido por decreto. Claro. Se está reformando una ley por decreto. Eh, era una reforma necesaria, pero ameritaba una discusión, un debate que acá no existió, ni siquiera se debatió en la institución en las que debería haberse debatido, que es el Congreso Entonces, en función de las facultades delegadas que se les consideró uh -huh. el año pasado el gobierno eh, pudo sacar este decreto no igual con, con todo lo discutible que es yo creo que se mete en cuestiones que, que ningún decreto se puede meter, como cuestiones vinculadas con la ley de ejecución penal esto es una discusión más compleja, pero en primera, la primera crítica que uno haría es la metodología no es la forma y después bueno eh, vinculado con esto me parece que es, es más de lo mismo eh, se perdió la oportunidad de pensar eh, un servicio penitenciario de nuevo más más eh, más este, concebido como, como una institución destinada a garantizar derechos este, sin, sin dejar de lado digamos su función de custodia Pero detenido pero eso, eso implica también tener que garantizar derechos, derecho a trato digno, derecho a la salud, derecho a la educación. Y, y la ley no aborda para nada estas cuestiones. Esto solo habla de la necesidad de garantizar la seguridad de la población, evitando fugas, uh -huh. este, y sobre todo bueno se, se, se pone en particular relevancia cuestiones vinculadas con personas... Este, particularmente riesgosa, que, es, que es, un, es una perspectiva que se ha incorporado en estos últimos años, sobre todo con este, personas acusadas o condenadas por, por delitos de, de, de tráfico de estupefacientes, ¿no? uh -huh. eh, situaciones por el estilo. Bueno, nada, no, no, no, me parece que la discusión daba para más y, y la, la reforma tendría que haber tenido otra perspectiva, otra lógica. ¿E ¿Esto significa, Rodrigo, que, que, que el, eh, los penitenciarios, por ejemplo, pueden salir a la calle y, y hacer algún tipo de operativo o algo por el estilo? Bueno, está planteado eso eh, no no, no como, como cuestión principal, sino como posibilidad de situaciones excepcionales. Uh -huh. Porque se concibe al servicio policial como una fuerza de seguridad. De hecho, como ustedes bien plantearon... Eh, Eh, el año pasado ya se lo, sí, se lo se lo colocó dentro de la órbita el Ministerio de Seguridad, cuando siempre estuvo en el Ministerio de Justicia. Entonces es una fuerza de seguridad más y, y eso en la ley está resaltado también. Uh -huh. en el, se le da facultades, por ejemplo, de colaboración con este, situaciones eh, insisto, excepcionales, no es la regla, pero sí se le reconoce esa facultad de, por ejemplo participar de, de, de operativos de, o de este, investigaciones de manera conjunta con otras fuerzas de seguridad uh -huh. eh, La reforma habla de eh, la facultad de hacer inteligencia también sobre los internos Sí a ver, eso ya existía eso ya existía eh, la reforma lo lo, lo está blanqueando eso en realidad no es una, una novedad ya existía, uh -huh. existe hoy Uh -huh. siempre eh, la, lo que hace la reforma lo está eh, blanqueando de vuelta uno en un sentido eso eso puede ser bueno que quede digamos regulado de alguna manera más claramente lo que podríamos discutir es cómo se reguló eh, digamos, la, la, la actividad de inteligencia siempre es tan problemática en nuestro país sobre todo eh, eh, en relación con la, la actividad de las fuerzas de seguridad y Merece una regulación muy este, taxativa, sobre sí. todo... Un por qué y un para qué también, saber. Los, los límites, no es actividad, digamos, no. Uh -huh. Sobre qué tipo de cuestiones se va a poder hacer inteligencia y con qué límites, eso uh -huh. no está bien planteado. Uh -huh. eh, estamos hablando de una institución que vos dijiste ya era militarizada o con lógicas desmilitarizadas y que esta reforma al estatuto las acentúa. Eh, sí. Digo, esta, esta institución que convive en una democracia se supone eh, y que merecía en todo caso una discusión más democrática de la que de la forma en la que ocurrió. Eh, no parece ser un gran problema en general, pero vos como para, para la sociedad, ¿no? Al contrario, esta esto que vos utilizás como militarizada, eh problematizánoslo. Bueno, tiene que ver con eso, eh, por ejemplo, eh, no solo forman parte del servicio penitenciario este guardias armados, este, que están custodiando a los presos para que no se escapen. También hay médicos, hay trabajadores sociales, hay este, personas que están eh, eh, vinculadas más con lo que tiene con la resocialización de la persona detenida. Eh, lo que nosotros cuestionamos es que también esas otras actividades que son fundamentales eh, para la actividad penitenciaria este, responden a esa lógica militarizada, es decir eh, verticalista eh, espíritu de cuerpo, incluso, incluso se menciona esa expresión, espíritu de cuerpo en la, en la nueva en la nueva ley eh, de nuevo la lógica eh, militar es, es está pensada para eh, obedecer órdenes sin discusión porque en la batalla no hay margen para, para discutir para debatir, pero bueno, pero no todo es una batalla no todo es una guerra sí. la, el trabajo, digamos, de materia penitenciaria Entonces, digo, me parece que se perdió la oportunidad de, de diferenciar esas dos cuestiones una cosa es el funcionario que está con un arma y que obviamente este frente a una eh, urgencia debe acatar órdenes sin, sin cuestionarlas pero hay un montón de otras actividades que no tienen, que no responden no, no deberían responder esa lógica insisto. maestros, hay maestros que dan clases mm. este, eh, médicos, enfermeros eh, trabajadores sociales, psicólogos eh, las, los equipos que hacen evaluaciones criminológicas de nuevo no no, no, no no tiene sentido que todos respondan a esa misma lógica no mm. es más, es, es, es pernicioso Claro. la necesidad de respetar la vía jerárquica siempre para cualquier reclamo eso evita que por ejemplo subalter no pueda denunciar a un superior por haberle dado una orden ilegítima por ejemplo no es, es esas son cuestiones que en todo caso podrán tener sentido no este, en el ejército en la armada pero digamos no en una estructura que se podría pensar este con con eh, Eh, mayores componentes civiles o, o, o de actividad civil, no militar, ¿se entiende Bueno, de hecho, por ejemplo, se, se plantea que por regla el, el titular del servicio penitenciario tiene que ser un, un funcionario penitenciario, no puede ser un civil. Y esto es algo así novedoso, por ejemplo. Esto hoy no está planteado, de hecho ha habido en los últimos años, no ahora, pero ha habido este directores nacionales que no eran penitenciarios, eran abogados o... o uh -huh asignadas por el gobierno sin haber tenido carrera en el servicio penitenciario. Bueno, ahora la nueva normativa dice que no es posible. Claro, claro. Algo excepcional, ¿no? Pero bueno, eso nos parece que es pernicioso porque sigue enfatizando esa misma lógica, la lógica de una estructura cerrada, militarizada, uh -huh. corporativa. Bueno, la obligación de prestar resistencia jurídica a cualquier funcionario penitenciario acusado de, por ejemplo, torturas o malos tratos, eso también eso es algo bastante pernicioso. En, en, en definitiva este eh, esos abogados termina y se termina concibiendo ese hecho de tortura no como un hecho individual excepcional o, o puntual de una persona o de un funcionario sino como una, una decisión de la institución entonces cuando alguien denuncia torturas o malos casos se está denunciando a la institución, por eso la defensa es corporativa se entiende, bueno, se está reafirmado en la nueva ley eso uh -huh. también es particioso Y Rodrigo, en este año y medio del gobierno de Javier Milei, ¿creció la conflictividad dentro de los penales federales? Bueno, a ver, es, es, es, una, es una pregunta muy amplia. Eh, a ver, ha, ha habido más conflictos vinculado con determinadas cuestiones eh, que ha abordado este gobierno de, de manera, sería bastante polémica, por lo menos. Una es la cuestión vinculada con el trabajo carcelario. hubo reformas en ese sentido ser eh, recortaron las horas de trabajo se, se, se plantearon recortes con relación al peculio que cobran uh -huh. los detenidos esto generó generó mucha mucho litigio sobre todo nosotros estamos investigando situaciones este al respecto y ya ha proliferado acciones judiciales este, en todo el país vinculado con esa problemática. La otra está relacionada con eh, una reforma también bastante polémica, que la de eh, eliminar la actividad de los centros de estudiantes universitarios. Mm. Y eso sobre en, en el AMBA. Eh, no así en La Pampa, porque en La Pampa no hay centros universitarios, es un que hay estudiantes universitarios, pero estudian a distancia. Pero en las cárceles del AMBA lo, las clases son presenciales. Entonces hubo, eh, digamos decisiones que han, han restringido eh, enfáticamente esa posibilidad de, de, de que los profesores estudien de manera presencial, tomen clases los profesores universitarios vayan a estos centros universitarios y eso generó también, bueno es un litigio que todavía estamos lo estamos desarrollando pero ha sido muy problemático porque no solo los centros excelentes este, cumplen esa función de los, los profesores van, dan clases sino también los Eh, estudiantes universitarios ahí trabajan con otras problemáticas, con, por ejemplo desarrollando asesorías jurídicas para, para otros presos eh, hay uh -huh. actividad gremial que, que se desarrolla en esos centros universitarios y que, que ahora ha sido este, esa posibilidad cercenada claro. y eso ha sido bastante conflictivo digamos, por contar cuestiones de los de los últimos meses que estamos trabajando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estamos conversando con Rodrigo Borda, él es subdirector de eh, la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un organismo que depende del poder legislativo. Eh, ahora vamos a profundizar un poquitito sobre que, que, cuáles son las funciones de la Procuración Penitenciaria, pero hace un ratito vos planteabas que esta nueva reforma del Estatuto de, del Servicio Penitenciario Federal se mete en cuestiones de la ejecución de la pena. Vos sabés que acá en la provincia de La Pampa tenemos cuatro cárceles federales eh, uh -huh. y hay una discusión sobre los presos y ninguna cárcel de ejecución de la pena provincial y el 70% de los presos pampeanos está en las comisarías con y sin condena y eh, ¿cuál es tu mirada al respecto de esto? bueno, es un problema grave y serio no es exclusivo de la Pampa en la Ciudad de Buenos Aires está pasando por algo bastante parecido no no no proporcionalmente a ese nivel pero en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires hay más de 2.500 presos eh También, que, que en algún momento deberían eh, tener cupo en cárceles eh, federales. El, la Ciudad de Buenos Aires tampoco tiene hasta el momento este, establecimientos penitenciarios locales. Uh -huh. eh, nada Es una grave anomalía, en las comisarías no hay ninguna posibilidad de tratamiento penitenciario, no son ámbitos preparados para, para alojar eh, detenidos más allá de las primeras horas de la detención y hasta tanto esa persona expuesta a disposición de la justicia, luego debe pasar a un establecimiento penitenciario, eso es así en Buenos Aires, en La Pampa y, y en cualquier lugar del mundo, sustrae a la policía de las funciones que le son propias, que no es la de custodiar presos, sino la de proveer seguridad en las calles. La verdad que es un problema bastante serio. Uh -huh. Pero bueno, presos es un problema estructural. El problema que origina esa situación es que el, el Servicio Penitario Federal tiene cárceles sobrepobladas. Entonces, al no tener cupo, se genera en las comisarías, no solo de La Pampa, decía en, la uh -huh. de Bocer, en las circunstancias también eso ocurre, se genera un cuello de botella en esos lugares que, que bueno, que, que implica todo, todo toda esta problemática que estamos planteando, condiciones de detención inhumanas, presos que duermen en el piso. Uh -huh. la, la sobrepoblación es, es la madre de un montón de otros problemas, no violencia institucional, violencia entre entre los propios presos. Es un problema muy serio. Y, pero la sobrepoblación, no de, más desde mi punto de vista, no no debería atacarse haciendo más cárceles. Tenía que haber una manera de dejar de prisionizar tanto. La sobrepoblación es un problema muy sencillo de solucionar, porque conceptualmente admite solo dos soluciones. O se construye más cárceles o se libera más presos. Y eso es una cuestión este, fácil, es una... La sobrepopulación es una cuestión aritmética, claro. tipo, tener más preso que cupos, y no es un invento argentino, entonces digo, está todo inventado. O se construye más cárceles, o se liberan más presos, o un poco de las dos cosas incluso, para uh -huh. tener una, una tercera posibilidad. Uh -huh. El problema es que eso es sencillo de decir y fácil de, de plantear, pero es muy difícil de implementar. Construir cárceles es, es, eh, es caro y lleva tiempo, no es inmediato. Y liberar presos es algo que es políticamente cuestionable. Y es difícil de, de decidir en función de la mala prensa que tiene esa decisión. Ahora, eh, algo hay que hacer. O sea, no hacer nada lleva a eh, soluciones o situaciones como la que vos estás planteando ahí en La Pampa. Uh -huh. De hecho, incluso la Corte planteó, en un caso que resolvió hace muchos años, hace más de 20 años, con relación a la provincia de Buenos Aires también tenía presos en comisaría, e inclusive la, la, la Provincia de Buenos Aires invirtiendo mucho dinero en nuevas cárceles, la Corte Suprema le marcó en ese caso a la Provincia de Buenos Aires que dice, mire, este, la cantidad de dinero que usted está invirtiendo y el ritmo de construcción que usted está llevando, que es impresionante, no le alcanza, con lo cual, inedudiblemente, más allá que usted está construyendo cárceles, usted tiene que liberar eh, o bajar la tasa de encarcelamiento. Y eso llevó famoso caso verdiz y eso llevó a este, en, en algunos años eh, la provincia de Buenos Aires haya logrado reducir esa población en comisaría luego cambiaron los gobiernos y que eso se, este, se revirtió pero digo la solución de vuelta no es mágica ni hay que inventar nada lo que hay que tener es decisión política para tomar las decisiones que hay que tomar uh -huh, uh -huh. Y sí, pero el cárcel es caro y, y demora tiempo eh, Eh, liberar presos tiene mala prensa, pero bueno, eso se ha hecho o, o, o hecho de alguna manera, vinculado con el abordaje de la situación de presos de, de, por acusados de delitos de escasa lesividad este, quizá en, en otros casos no pensar solo en escarcelaciones, sino medidas alternativas a la, a la detención, como la prisión domiciliaria digo hay un montón de, de medidas que se pueden tomar, esto está todo inventado, yo sé que eso es costoso del punto de vista político, pero nada, no, no no no hay otras alternativas, no es un problema no es un problema este, que solo existe en Argentina o solo existe en la Pampa, la sobrepoblación, o sea, es, un, es una problemática que se ha replicado en muchos países uh -huh. del mundo y las muchas son esas. Uh -huh. De hecho, bueno, recuerdo un caso en California donde la Suprema Corte Estados Unidos, frente a una sobrepoblación mucho mayor que la que tenemos en Argentina, lo que dijo es que había que liberar en, en transcurso de cuatro años a eh, no sé, casi 70.000 presos. Este, y lo dijeron Estados Unidos, en una corte súper conservadora, un país bastante conservador, este, y, y se dijo, se hizo y se implementó y, y es la solución para situaciones de sobrepolación crítica o estructural. Uh -huh. no, no, no no hay otra cosa, digamos, no, no podemos inventar. Este, no, querer inventar la pólvora digamos a, a esta altura del partido es, es algo bastante presuntuoso. Rodrigo Borda, te agradecemos estos minutos con Radio Cremés uh -huh. Comunitaria de La Pampa. No, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Ahí conversábamos con Rodrigo Borda, que hoy es el subdirector de la Dirección Legal y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación. ¿Qué hace esta subdirección, eh, esta dirección, perdón, representar en los litigios penales eh, a los presos eh, que están encarcelados en cárceles federales? La Procuración Penitenciaria, se supone, es quien, el, el organismo creado para proteger los derechos humanos de las personas detenidas, ¿qué? Eh, el, el abogado con el que estábamos conversando es un abogado reconocidísimo en materia de derechos humanos, ha eh, sido querellante en las causas de lesa humanidad, el Vesubio, AMIA. Bueno, muchísimas, busquen y, y van a ver se nota igual de quién, de quién <risas> se trata. Eh, y, y la verdad es que a nosotros sí nos interesa esto que es muy lateral, muy probablemente, en la conversación cotidiana. ¿Qué pasa con las cárceles federales? Y nosotros como pampeanos y pampeanas, la verdad es que nos tiene que... Esta semana se escapó un preso, no sé si vieron que... Pe... Peligroso, preso, no sé qué. Peligrosísimo. Decía. Nunca supimos eh, en base a qué se estaba analizando la peligrosidad. Sí. Simplemente tenemos que confiar en que el servicio claro. penitenciario dice que es peligroso. <coughs> lo hallaron ahí en Uribur, Uribur, un vecino lo vio y lo, lo volvieron a encarcelar. Escuchó eh... la publicidad de... Sí, claro, exacto, la del ministerio. La del ministerio. Eh, pero la verdad es que sí, primero que nos tiene que importar porque la, eh, porque el preso no es un extraterrestre, claro. el preso es propio de la conflictividad social, cultural, política, educativa de nuestra comunidad, y por lo tanto, como se trata esa cadena, a ese, ese eslabón de, de la cadena, nos refleja a nosotros y a nosotras. Si tratamos como esclavos, como animales, de, de, de, de, como no se trata a los animales o no se debería tratar a los animales, eh, bueno, está hablando de, de nosotros y nosotras como comunidad, de la poca humanidad que tenemos, si sí nos debe importar cómo tenemos o no tenemos a nuestros presos, porque las sociedades se miden por el labor más débil de las cadenas y la verdad es que es una preocupación en la pampeanidad o debería ser lo que el 70, casi 70% de los presos nuestros estén en comisarías que no están preparadas para cuidarles a ellos, pero que también esa situación pone en riesgo al resto de la sociedad, porque son gente que está cumpliendo condena. Claro. Eh, Además, y, la policía no está preparada para eso. La policía no está preparada para eso, no es eso una comisaría. Y, y por el otro lado, que el Servicio Penitenciario Federal decida, de manera unilateral y arbitraria, no recibir. El, yo creo que fue en 2010, 2011 2012, hubo una gran patriada eh, de la defensa pública de jueces de ejecución que, que, que mm, llevaron adelante contiendas eh, litigios eh, para repatriar a presos pampeanos y que sean recibidos en las cárceles que están en La Pampa que usan Luz de La Pampa, o de La Pampa Calles de La Pampa eh... Pero ahora como que quedó todo disipado, ya no no es un tema. Y las cánceles federales, este un poco, son el reflejo social, ¿no? Porque ahí están hoy, haciendo sus intervenciones, las iglesias evangélicas. Claro. No están las militancias de derechos humanos. No estamos, digo, para sentirme parte uh -huh. del problema, no estamos las militancias de derechos humanos. No están las iglesias evangélicas. Que se entiende muy probablemente en esta lógica... Eh, verticalista y interesada mucho mejor con esa forma del servicio que, que nosotros y nosotras. No es una institución de la democracia o democrática la, el Servicio Penitenciario Federal. Y menos, tema... y, y menos si a partir de ahora lo maneja este Patricia, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. O sea, sab sabemos que toda la fuerza de seguridad del país donde donde la ministra tiene su decisión se transforman en fuerzas de choque. 11 y 13, esto es Bestias, de ratos nos ponemos un poquito series, por supuesto.